deportivas que campean por España va el Madrid con su bandera limpia y blanca que no empaña club castizo y generoso todo nervio y corazón veteranos y noveles, veteranos y noveles miran siempre sus laureles con respeto y emoción a la Madrid a la Madrid noble y bélico palí caballero del honor amaréis a la Madrid a triunfar en buena lid defendiendo tu color a la Madrid a la Madrid a la Madrid Alamalí, Alamalí, nobre del Iguatalí, caballero del dolor, Alamalí, Alamalí, Alamalí. Enemigo en la contienda, cuando pierde da la mano, sin envidias ni rencores, como bueno y fiel hermano, Domingos por la tarde, caminando a chamar a ti. Las mocitas madrileñas, las mocitas madrileñas, van alegres y no hay porque juegas un Madrid. ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! Noble y bélico Adalid, caballero del honor. ¡A Madrid! A triunfar en buena lida, defendiendo tu color. A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid. A la Madrid, a la Madrid. Los primeros guatalís, compañeros del dolor. A la Madrid, a la Madrid. A triunfar en buena lida, defendiendo tu color. A la Madrid, a la Madrid.